¿Qué tal? Buen día. Sí, hoy tenemos la primera audición, porque vamos a hacer más o menos hasta abril o mediados de mayo probablemente. Eh, una Estamos haciendo una convocatoria a voces eh, masculinas y femeninas para todas las cuerdas del coro. Los coros se, más o menos, eh, no, o normalmente, ¿no? se conforman eh, a, a cuatro voces mixtas, sopranos y contraltos en mujeres, tenores y bajos en los varones. Y, y todos los años abrimos esa convocatoria, los requisitos son mínimos, por ahí tener un grado de afinación media o normal no, eh, con una experiencia coral que no es excluyente tampoco este, y también tenemos una alternativa en el caso de personas que por ahí son iniciantes o tienen alguna dificultad en la voz o, o en la afinación este año estamos ofreciendo una alternativa de precoro que acá eh, Fabián Alberti que es mi colega va, va a comentar pero para la audición de hoy a las 20 horas los esperamos así con el equipo docente que es justamente Fabián el asistente de dirección, eh, Mario Crenz es el músico estable del coro y conmigo en la dirección y vamos a ir a la sala lupia y con el piano, vamos a hacer una pequeña vocalización, uh -huh. nada que asuste, simplemente ganas de cantar y que se puedan sumar y comprometer, no porque el compromiso es muy importante en un proyecto cultural en el cual tenemos eh, durante el año muchas presentaciones, muchos compromisos artísticos en muestras, en, en encuentros coreógicos, Corales, todo lo que atañe a la actividad coral eh, tenemos mucho para hacer este año y, y muchas ganas, ¿no? Entonces, bueno, estamos invitando a todos para hoy. Mm -hmm. Y de esta capacitación, si se quiere, o taller, ¿qué, sí. ¿qué, qué implica? ¿Qué, cómo, de qué Mirá, trata? esta es una instancia previa al coro, un, lo llamamos pre-coro para hacer un, un taller de introducción al canto coral, sería, este, donde vamos puede entrar personas desde 15 años en adelante y... Eh, como para adquirir los conocimientos básicos de, de, del, del canto coral este, y de la práctica coral también vocal uh -huh. para un canto saludable. No se necesita ningún este requisito, solamente ganas de cantar. <coughs> Venir, este eh, vamos a abrir la inscripción junto con los demás talleres. esto uh -huh. Ahí no hay, hay visión en nada, puede acercarse cualquiera. Mm, un trabajo sostenido durante algunos meses, después... <coughs> Depende de las inquietudes de, de la persona, puede ir a audicionar al coro de adultos o, o a otro lado, pero la idea es que ese precoro también tenga sus presentaciones con obras sencillas y que la persona que ingrese a este taller se vaya a fin de año con las herramientas básicas para saber cómo, cómo manejarse ante una partitura, cómo son los ritmos de ensayos de un coro, que se salga preparado para cantar en un coro. Uh -huh. Ese sería básicamente el taller. ¿Actualmente cuántos son los integrantes de, del coro municipal? Bueno, más o menos serían entre 20 y 25 personas eh, todos los años por ahí siempre hay egresos, hay ingresos, ¿no? Entonces, pero el número que inclusive necesitamos nosotros es hasta 30 personas, ¿no? eh, siempre los coros tienen un poco de así de necesidad de voces masculinas. Ah, Parece que los varones tienen un poquito más no de, se de no se animan tanto a exponerse, ¿no? No sé qué será. Pero bueno, las voces masculinas eh, es lo que por ahí más se necesita en el formato de tenor y de bajo, ¿no? Que es la voz más aguda y la voz más grave de, de los varones. Recordamos el horario de la audición de hoy y cómo van a continuar, dijiste, todo el todo lo que queda de, de febrero y marzo. Sí, entonces, sería hoy a las 20 horas en la Sala Lupia de acá del Centro Cultural Costanera. Eh, sí, vamos a estar haciendo esto. Hoy es la primera audición. Seguramente hasta mediados de mayo, miércoles de por medio, o, o iremos ajustando ¿no? y vamos a ir promocionando el día, según la agenda del coro también, para continuar con las audiciones para que ingresen las personas.